Bien, todo tranquilo, todo muy bien. Tengo por acá los títulos de la ruta de hoy, inflación, exportación, y recaudación, a ver. Bueno, eh, que la semana eh, ha cursado, los últimos siete días salieron los datos eh, en nuestro país de lo que es la recaudación de la Dirección General Impositiva, las exportaciones, Uruguay 21 informó sobre las exportaciones de septiembre y finalmente esta semana tuvimos el dato de inflación del Instituto Nacional de Estadística. Es un poco el repaso de Más que nada para ver cómo han estado evolucionando con respecto a las expectativas que teníamos. Vamos a empezar con la recaudación, los datos de la DGI zona a agosto del año 2020. Eh, en agosto, la caída de la recaudación de la Dirección General Impositiva ha sido un 2,6% bruto, eh, si descontamos la inflación, o sea, eliminando la inflación, la recaudación cayó un 2,6%, Y esto suma en realidad a, a una caída consecutiva que hemos tenido a partir de abril, donde el mes más importante en caída fue mayo, fue casi un 19,2% y luego cayó un poco menos en junio. En julio daba la impresión de que estábamos este mejorando, pasaríamos a positivo ahora. En agosto porque en julio prácticamente no varió, solo cayó un 0,3%, pero ahora volvió otra vez a este a casi a valores o valores más similares a los del mes anterior lo cual eh, implica que esas expectativas que teníamos de que empezaría un ciclo un poco más positivo para la dirección general impositiva bueno se frustran con los datos de agosto a ver qué pasa en septiembre pero lo más importante es ver adentro de la recaudación de la DGI, qué tributos o qué impuestos eh, se están eh, han caído en cuanto a recaudación y cuáles no y en realidad cayeron prácticamente todos salvo el imesi y Messi, a autos, bebidas y combustibles, donde hubo un aumento muy importante en el mes de, de agosto que hizo que la caída no fuese mucho mayor. El problema es que el IMESI eh, solamente implica un 10% aproximadamente de la recaudación y este aumento importante del IMESI, que es curioso, ¿verdad? Porque estamos hablando de venta de cero kilómetros, combustible, que va un poco de la mano a la utilización de los vehículos y bebidas. Eh, es solo un 10% del total de la recaudación y no logró compensar, se quedó corto, con respecto a la caída del resto de este de los tributos que cayeron todos. El IVA cayó un 4,1%, siempre en términos reales, siempre sin inflación. El IRPF 7%, el impuesto a la renta de las actividades económicas son los más importantes. 6,5% siempre comparado con el año pasado. Queda esperar a ver qué va a pasar ahora en septiembre, si se revierte nuevamente la tendencia y volvemos a aquello de tener una recaudación por lo menos estable, o si se mantiene esta caída del mes anterior. Las exportaciones ya las veníamos anunciando, Uruguay 21 informa que en el mes de septiembre, al cierre ya de septiembre, las exportaciones cayeron unos 50 millones de dólares aproximadamente comparado con septiembre del año pasado. Si bien el dato es malo, reduce es una caída del 6,8%, es una reducción con respecto a la caída del mes anterior, a lo que venía cayendo históricamente. Habíamos dicho la vez pasada que en lo que iba del año la caída andaba en un 18%, por ende un 6,8% reduce un poco eh, el, el número negativo. De todas maneras, va a ser un año para el olvido, para las exportaciones uruguayas, no hay mes en el cual no hayan sido negativas con respecto a años anteriores. Si rascamos un poquito adentro también y vemos que la composición, es que ahí lo que vemos es que los principales rubros de exportación uruguayos cayeron, carne, soja y celulosa, los tres cayeron y en magnitudes muy importantes, la carne un 27%, la soja un 26%, la celulosa un 18%, mientras que eh, productos que eran menos importantes en la composición de las exportaciones como arroz y lácteos subieron. Eh, eh, en términos muy importante el arroz prácticamente se duplicó el problema es que el peso que tenía era sensiblemente menor a de todos estos tramos que hemos mencionado estaba en el puesto número 8 o 9 lo mismo pasa con lácteos, que está un poco mejor ubicado no logran compensar la caída de los, los sectores más importantes lo, lo interesante de la publicación de Uruguay 21 lo voy a destacar, es que por primera vez se publica los distintos departamentos del Uruguay peso tienen las exportaciones de bienes o qué tanto aportan porcentualmente en las exportaciones de bienes los distintos departamentos y llama la atención que el departamento que menos exporta de bienes no hablamos de servicios sino que de bienes es Maldonado donde aporta solo cero coma uno por ciento del total de las exportaciones hasta Artigas aporta más que Maldonado que es el que sigue después en importancia obviamente los más importantes son los más industriales Montevideo y Canelores Colonia son Este, los tres que se llevan este, el, el podio digamos en exportaciones por departamento. Y esta semana también conocimos finalmente el dato de eh, la inflación eh, del de mes mm, de septiembre, donde también causó sorpresa que aumentó la, eh, el porcentaje de la variación del IPC, Eh, ...y llegó a la inflación anual, o sea, en los últimos 12 meses al 9,92%, otra vez nos estamos acercando a los dos dígitos, al 10%. Tendencia que había empezado a caer a partir del mes de junio, mayo-junio, eh, y venía cayendo consecutivamente... Eh, pero ahora otra vez eh, volvió a aumentar y este daría la impresión, si todo se mantiene igual al, al año pasado, que este año tendríamos una inflación por encima del 10%, repito, si se mantiene el logaritmo de octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Esto sí sorprendió porque no existe ninguna razón por la cual eh, habría de esperar un aumento en la tasa de inflación, no hay aumento del tipo de cambio, el dólar está planchado de hace varios meses, que es uno de los que apuntala siempre en la inflación, Eh, tampoco hay una presión de los costos porque los salarios están eh, reduciéndose en términos reales quiere decir que por el lado de los costos no hay no hubo aumento de tarifas el rubro que más aumentó fue alimentos y bebidas que es el que se lleva eh, justamente la mayor referencia con respecto a estas variables que mencionábamos tipo de cambio, eh, eh, costos internos bueno nada de eso tendría que explicar este aumento inflacionario que repito, si se mantiene esta tendencia de aquí a fin de año Estaríamos en por encima del 10% un valor triste e histórico, porque hace varias o sea, más de una década que no tenemos un dato tan malo. En, eh, otro orden de cosas, y para redondear, Jorge, la semana que viene eh, se espera en Wall Street a partir del martes 13. Qué lindo día para este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, ya en Estados Unidos los los 13 este, malos son los viernes, no los martes. Eh, se espera con bastante expectativa, la presentación de las, de los informes trimestrales de los principales bancos de Estados Unidos para ver qué fue lo que pasó en el segundo en el tercer trimestre en eh, julio, agosto y septiembre eh, tercer trimestre del, del, del año eh, en base a eso podremos ver si las cosas están mejorando o no lo del segundo trimestre fue para el olvido también. Si las cosas este son mejores de lo esperado, bueno, estaríamos pensando en que esto esta, esta crisis está encaminando, esta, este problema económico de la pandemia estaría encaminando. Si los números son los mismos o peores que los del segundo trimestre, tenemos para largo, que daría la impresión, por lo menos todos los académicos Este, ya descartan esto del rebote en B corta y se habla inclusive Krugman premio Nobel de Economía habla de un rebote tipo B de Nike ¿eh? del logo de Nike habría que esperar que la economía empiece a recuperarse sí vamos a ver la semana que viene Qué dicen los bancos, que un poco son los que muestran la temperatura miden la temperatura y la, y la muestran en la actividad económica de Estados Unidos y del mundo, así que bueno aguardemos en la semana que viene para ver si aparece alguna noticia buena que por el momento no son nada abundantes Eh, Mauro eh, los datos que diste de inflación exportación y recaudación en qué periodo de tiempo es anuales eh, este la inflación agosto es agosto agosto agosto, eh, agosto, no, agosto. En, el, en el caso de la inflación es septiembre septiembre uh -huh. en el caso de la recaudación Sí fue de agosto Y en el caso de las exportaciones, septiembre, septiembre también. este Siempre recaudación demora un poco más por el proceso de los datos. Y en, en los tres casos, eh, la, ¿Sí? la pandemia, el COVID-19, ¿qué, ¿qué protagonismo puede haber tenido en cada uno? Y, fundamental, por lo menos son los primeros dos. En el caso de la recaudación, no queda ninguna duda que la recaudación se desploma a partir de abril, claramente cuando se paraliza la actividad económica, este, y se mantiene negativa en todos los meses posteriores. Las exportaciones empiezan a caer a partir de enero cuando el COVID afecta al resto del mundo a partir de esa época. Ya tenemos China con problemas, que es nuestro principal cliente. Lo que sí se descarta, este se despega de todo esto es inflación, que no debería estar afectada por eh, la pandemia porque no no tendría que tener un... Al contrario, lo que estamos viendo en el mundo es una caída de precios por por problemas de demanda. Eso sí que está bastante despegado con la lo que está pasando en otras partes de, del planeta. Bien, gracias Mauro por tu aporte, nos reencontramos la semana que viene. Bueno, como no Jorge, buena semana para todos. Gracias igualmente, chau. Chau. Frecuencia abierta.